poesía, música entrevistas, el sagrado vino de la noche compartilo en Desde el Origen los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica pero escuchalo, mira cómo te deja el gueto de Barzor es esto pero escucha, escuchalo un poco escuchalo. vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena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 Me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles. Bueno, este fin de semana creo que he dejado en claro que yo tampoco quiero ser Valenzuela. Claro, si uno se llama Fernández, no será muy original, ¿no? En este periodo sobre todo. Pero ¿por qué va a querer ser Valenzuela? Creo que es una gran consigna contenedora que ha alargado la señora. Gracias Bere Bonaerense, Vivian Ellen, Horacio Ramos, Estela Mar Maris Pérez, Patricia Ingénito, Facundo Rigatuzo. Te están saludando. Al programa, varias consideraciones, gracias por el, las observaciones al reportaje, por las consideraciones sobre varios artículos que no vamos a desarrollar aquí. Maximiliano Jara consulta lo de Norma Rostito, si esto lo he traducido en una nota. No, es esto que hemos charlado, notas sobre interpretación histórica y varias que hemos realizado, ¿eh? y este periodo también. Creo que vale la pena Fabiana Milcar Cabanella, buenas tardes Escuchando la gráfica, muchas gracias Juan Karen Alonso, gracias por el saludo Excelente programa, aquí escuchando Un fuerte abrazo, Ana María Manzano Aquí presente A ver Nicola Di Bari, que nos dice Si yo tengo ganas El día que veo Me gusta pagarme Las penas se roban, el vino se paga. Caminar con aquel campesino, los dos recorriendo el mismo camino. Hablando de un hablando del vino, contarnos los sueños y cómo vivimos. Pero me falta tu amor. por eso quiero gritar, ahora extraño tu voz. La polémica se armó en los muros con el tema Messi, ¿no? Bueno, creo que vale la pena evaluar la trayectoria de, de este gigante pequeño del fútbol mundial en Barcelona y la actitud de algunos de los espacios que rodean a la institución como para entender eh, en buena medida que hay un elemento un ingrediente siempre hablamos de pasión, de habilidad, de talento ¿ah? en el fútbol un ingrediente que es constitutivo también, de que es la ingratitud estamos en el 11, 50, 12 35, 89 gracias, Walter Rabioso aparece aquí Gracias a los amigos que se comunican con nosotros, a la Federación Gráfica Bonaerense que nos acompaña desde siempre, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Está... Periodismo Violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar Periodismo lento Ediciones Al Arco Primera Editorial Argentina e Independiente de Literatura Deportiva del País www.edicionesalarco.com.ar ¡Vamos!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 punto ar seguimos en la señal Aquí nos dice Marco César, hoy salí a comprar a la tarde, es un mundo de gente, no puedo caminar, pila de fieritas sin barbijos, nadie respeta distancias, por primera vez noté que esto, si sigue así, se va al carajo, no hay más cuarentena, pareciera que ya da todo igual, estoy abrumado de tanta gilada, aparte el nivel de embrutecimiento que noto es atroz, advierto una pátina de arrogancia insoportable y un nivel de locura e imbecilidad asombrosa. Nunca me había pasado notarlo tan claramente. Lo veo muy, muy feo. Levantamos la cortina. Son varias las señales que nos hacen llegar en esta dirección. Eh, estamos preocupados, sí. Eh, estamos preocupados. El tema de la circulación lo hemos explicado. Tal vez tenga un sentido. No una justificación, pero sí una lógica. Eh, pero no el tema de lo que marca Marcos, que es eh, una especie de inestabilidad emocional aguda. Bueno, en algún momento, hace un tiempo, señalamos que... Eh, estamos Hemos naturalizado una situación muy eh, dramática De gran contraste entre lo que en realidad sucede y lo que los medios narran Y dijimos que esto iba a generar algún tipo de daño psicológico sobre la sociedad argentina No es sencillo escuchar las 24 horas eh, una narración que va de bruces, que va contrastante Que es negada por la realidad cotidiana hay un daño eh, conceptual sobre la interioridad de las personas. Por lo tanto, esto que marca eh, el querido César eh, de Ediciones Alarco, creo que vale la pena ser tomado en cuenta, tiene un sentido. Para eso consultamos eh, a Jorge Rachid, para que el doctor, eh, histórico militante del movimiento peronista y uno de los sanitaristas más respetados, nos diga cuál es la situación en verdad eh, y qué propone frente a esta realidad y aborda todos los temas ¿eh? lo escuchamos para el programa de Gabriel Fernández eh, estado de situación y establecimiento de algunas líneas de acción para los compañeros toma una situación sumamente delicada sumamente alterada por accionar de sectores que han logrado perforar a derrotar eh, a la cuarentena y la han puesto en una situación de vulnerabilidad eh, impresionante al conjunto de la población argentina. La cuarentena en sus inicios, en marzo, fue sin duda una de las acciones de gobierno más importantes que le permitió no solamente comenzar con con una estrategia sanitaria de eh, morigerar el impacto, ya que no podemos curar la enfermedad, y aplanar la curva a los fines de que no colapse el sistema, pero asimismo, al convocar a la solidaridad social compartida, fue un elemento de altísimo impacto político, que logró consolidar eh, el, la adhesión a un gobierno que recién asumido, a los 90 días, recibía esta segunda mala herencia después de haber recibido la primera mala herencia el 10 de diciembre con la deuda interna y la deuda externa, la primera dramática con 5 millones de argentinos que no comían y la segunda también dramática por la imposibilidad del ejercicio pleno de la soberanía en las decisiones. Pero desde el punto de vista sanitario... También estábamos sin Ministerio de Salud y teníamos dos epidemias, de dengue y de, de sarampión. Así que esto se enfrentó, pero a los 90 días nos vino la